The situation tragedy Grand office liquid with soap Cliffhangers with no hope The water come, the bloody gallery The flooded gallery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 Pasó, se me quita la mascarilla, eh, quitándola ahora. Ya está, ya está faciéndose un, una parte indispensable de, de la nuestra persona. La, la mascarilla, a ver como veis esto. A subo aquí y me siento así. Ya, ya, ya me siento bien. Bueno, eh, buenas noches a toda la gente que te hais. Como todos los hermanos, siempre digo esto de buenas noches a toda la gente que te hais. Sintiendo este programa. Suponiendo que, que haya de aquí en Sintiendo este programa lo, lo más fácil. A ver, ¿para qué voy a, a engañar? Pues lo más. Estáis sintiendo los cursillos de, de la bolsina en la que guardo la mascarilla. Que decía yo que lo más probable llegué en un, en un ayaga, en aire naide Sintiendo anedonia. Sintiendo Pero por lo menos en directo, yo sé que oye, pues después el podcast y tal, siéntelo de alguna gente, pero de todas maneras, yo todas las noches de, ¿eh? de los sábados, todas las tardes, noches de, de los sábados, porque dicen los sábados, de los jueves, todas las tardes, noches de los jueves, doy un saludo enorme a toda la gente que te ha sintiendo anedonia. A toda la gente que tiene el 107.3 de la frecuencia modulada, la. punto del dial, a través del que emite radio cuca radio cucaracha la radio libre de Viejo. el salud y también extensible a toda la gente que te sintiendo radio cuca ahora mismo a través de la su emisión en digital el www.radiocuca.org Es más fácil, haga ¿eh? más sitios, tiene más cobertura y es más fácil que haya cada quien ahí que nunca lo haya del 107.3 de la frecuencia modulada. De todas maneras, eh, sea si por uno o sea si por el otro, no me parece a mí que, que nadie pierda la tarde del jueves, la tarde de noche del jueves sintiendo anedonia. Y estaba yo, estaba yo preguntando y ahora a la, a la compañera de, del programa de Nantes, de, de Oídos Sodos, a ver si sabía, si era verdad eso que, que contaban de que eh, al parecer, eh, dice el, el nuestro gobierno, que, que bueno, que se acaba el, el cierre perimetral, que ya nos vamos a, a estar encerrados. en las tres ciudades eh, principales de Asturias, en Ubié, en Xixón y en Avilés, y no sé si también algún, algún otro concejo también lo, lo cerraron últimamente, ya que tampoco os penséis que es muy muy al tanto de, de las noticias, ¿eh? No, no para nada, para nada. Y más, eh, paso, o sea, paso, no tengo yo ma, mayor interés en seguir esas, esas cosas, porque, bueno, no sé... Yo pienso que las noticias nada más valen pa pa pues molestarnos, pa meternos miedo a más de la manera que de la manera que tan contáis. Normalmente valen seguramente las noticias los grandes más media lo que faen ye bueno, pues darles noticias barnizaes de la manera que favoreza los que son los dueños. ...los grandes grupos mediáticos, pues oye, tienen dueños y tienen accionistas... ...y tienen todas estas cosas, accionistas y accionistas, esas dos cosas... ...tienen todas estas cosas y entonces, bueno, pues lo más fácil es que, oye... ...pues, yo como yo, yo si tuviera perros a bondes y, y, y tuviera para... ¿eh? Pa, ...para comprar un más media, ¿eh? Un, ¿eh? Un, un gran grupo de comunicaciones... Pues entonces también diría, oye, ya que gasto los perros en esto, ¿eh? no yo para no, hombre, no, no, no, y para qué, joder, contéis cosas de manera que, que a mí me beneficien, no sé qué deben tener que contar para beneficiarme a mí. tampoco pasa nada porque yo no tengo no tengo ningún más media entonces tampoco ya, a ver entendámonos no, no tiene mayor importancia el, el tema porque oye, no se da el caso pero bueno la cuestión es que sí a pues, es que es verdad que, que pues que Asturias sigue pies ¿eh? no se puede salir de, de Asturias ni entrar en Asturias luego es mentiras salí entra Mago y en Peña, Y, y, y por embargo las ciudades, eh, ciudades están abiertas ya, ¿eh? como, como las guerras, ciudad abierta ¿eh? que no dejaba de ser también un poquín de, de comedia lo de lo del cierre perimetral porque pues, también la gente entraba y salía eh, vamos, al, al gusto ¿eh? ad libitum, siendo que tuvieras la mala suerte de ser de los pocos que calles en, en un control te preguntaban a ver por qué salís y por qué entres pues no fue no fue el caso mío yo una vez que salté bueno callejando si salté el perímetro el cierre perimetral un par de veces bueno tres un día que metí un poquín pasé ser la frontera y entré un par de veces en el consejo de Santa Adriano salí do Lubí y metíme Santa Adriano y otra semana lo que hice fue salir un poquito en novio y meterme en el de mieres claro y en la frontera oye, yendo por un lado y por otro y otro día en ribera de arriba Ay, eh, hostia, da, dais cuenta ¿eh? la cantidad de ilegalidades que hice bueno pues no es nada comparado con las que con las que hizo la la mayoría de la gente bueno no, las es que hizo de alguna gente La cuestión es que si se si el cierre perimetral, digamos, si salí de, de las fronteras del concello, muy poco, eh, muy pequeño, muy pequeño, fue porque fue precisamente gracias al cierre del concello. Y decir, bueno, eh, ¿qué de decisión. Si no fuera por el cierre del concello, no te rompías el cierre del concello. No, eso. Ya, a ver, ¿es verdad? Pero quiero decir que, bueno, pues por culpa del cierre del concello. ...dice una cosa que, que curiosamente... Y, ...y bueno prestosamente hay gente que da rabia... Y, ...pero bueno... ya a mí también, digo que no... ...de vez en cuando, pero va... ...oye, al final valorándolo... ...no deja de ser una cosa buena... ...no deja de ser una cosa buena... ...que, que, que cientos de, de obetenses... ...ante la imposibilidad de, de ir a, a, a otros sitios... ...ante la imposibilidad de, de ir de bares... ante la imposibilidad yo cuido que la, la fundamental de ir a parque principal a calleja perpendicular Lestiendes, pues decidieron tirarse eh, al monte a los naturales del Concello de Vieux que sabéis que bueno pues a mí siempre me gustaron Comenté, comentélo comentarlo más de una vez en este programa que bueno pues a mí gusta me mucho recorrer la la naturaleza de cercanías, digamos, la naturaleza del concello y de los concellos allegados, del centro de, de sí, del centro el ce, del centro de Asturias. Centro, cuando digo centro, digo punto central, punto central que que tan obvio. Bueno, no, geográficamente puede ser que está en una aldea de, de Noreña. Pienso que ya era en la paranza, ¿eh? una especie de enclave de Noreña y en una frontera entre Siero y y me parece bueno pero vale pero entendéis lo que quiero decir no pues Rubió y de Rubió bueno pues aproveché aprovechar lo dicho aproveché esto del del confinamiento para dir yo y para animar a alguna otra alguna otra gente a decir también joder porque va oye hay muchos que la verdad que nos animen porque hay que reconocer que vivimos en un sitio del que hay muchos montes prestosos, que si la Aramo, que, que, que si para la zona de Les Uviñes que si bueno digamos no por los picos de Europa, que si el Cuera, que si Peña Mayor, que si tal, coño, pero aquí hay hay bien de cosas también, siempre sí, sí, hay hay muchas cosas, muchas cosas interesantes en este en este sitio. Y, y claro, <ríe> una movida. Yo pensé, digo, va, pues voy a hacer un, un programa de Nedonia contando esos sitios guays que hay en el en el concello de Vieux ¿Mm? Eh, que total no va a decir nadie, no va a masificarse porque la gente no va, coño pero resulta que ahora sí va, Bueno y tú que ahora que volvieron a ver el concello, no sé yo si, si este fin de semana, bueno, dan lo malo, dan lo malo que se lleve otra otra cosa que echa para atrás a la gente. Pero bueno, con todo de todas maneras eh, seguro que los que salgan van van a otros sitios, van a ver el mar o van a subir montañes más más que les que que que subieron estos fines de semana de antes así na que bueno pues a riesgo de hacer eso pues yo voy a dedicar un programa a a decir sitios maravillosos subió Coño, pero pero pero cuántos digo eh? cuántos va, vas a decir anadónico podéis preguntaros vosotros bueno pues eh, no sabía exactamente cuántos podría decir más podría decir menos pero dije si yo voy a quedar con un con un número al otro día sentí un, un, un programa de radio no me acuerdo ni de qué radio ni qué programa era pero sí sé que falaban de las siete maravillas de, del mundo bueno, pues, sí, falaban de sitios que seguramente son muy guapos pero yo voy a hablar de las siete maravillas, ¿no? ¿eh? el siete, y un número así, muy muy así que si, oye, yo qué sé si Kurosawa hizo una película que se llamaba los siete samuráis será porque porque el siete es importante, ¿no? sí, digo yo Los Siete samuráis, luego oficios, luego, un, un, un remake de esos que se llamaba Los Siete Magníficos y que y que era, y que era de, de vaqueros y tal, y había una serie de libros de estos para pa rapazos, tipo a, a Los Cinco o A Los Hollister o tal, Que, que llamaba ser los siete secretos. Yo nunca leí ninguno, no sé ni siquiera de qué diva, pero bueno, también tenía el siete. El siete no deja de ser un número muy, muy mágico. El siete en la Cábala, en la eh, que ya sabéis que la Cábala trabaja mucho la, la numerología, el, el, el siete y el, la suma del cuatro, que es el número del, del hombre, Del, del ser humano y el 3 que el, el número de dios la, la tri, por eso de la trinidad y el 4 por los cuatro miembros que bueno, podrías decir, ¿vale? sí, dos brazos, dos piernas y qué se yo, y uno puede decir, no, son cinco, está la cabeza también y otro podría decir el seis porque tal la polla y entonces alguno, de alguna mujer podría decir, no, pues una mierda, yo no tengo polla pues mira, no, son siete porque ye, lo, los dos brazos, las dos piernas, la cabeza y los dos tetes. Pues, pues sí, a ver, que al final el ¿eh? se tiene un número seguramente como otro cualquiera, pero bueno, tiene así ese romanticismo y esa magia, y, y qué coño, pues a mí da mala gana de hablar de las de les siete maravillas de Dubieu. Eso sí, no me voy a, a decir ninguna de, de la ciudad. La ciudad, oye, que sí que en la ciudad que hay quesitos pestosos, ¿eh? No voy a decir, pues yo que no, no voy a ser uno de esos que... De, ah, la ciudad, vaya mierda! Tal. No, la ciudad también tiene los requesinos interesantes. ¿m? Pero no voy a hablar de ellos. También es verdad que los requesinos interesantes que tiene la ciudad... y es porque eh, asemillen mucho a la, a la naturaleza, ¿no? a lo rural, pues son parques, básicamente, a mí no se me ocurre en ningún sitio no veo que me preste, siendo parques, sí, que sí, tal, oye, tal, iglesia esa, de, eh, de, de Santuviano de los Prados, ahí es muy guapa, sí, sí, todo lo que quieras. y hay unos edificios ahí, de siglo XVIII vale, mierda, que a mí no me gusta todo eso, joder, ¿Eh? a mí préstame la hierba, y bueno cuáles serían cuáles serían estos siete sitios me seguramente podía podía escoger más no tenía falta de ¿eh? no tenía por qué quedar nada más nada más con siete pero bueno pues parecía más un un ejercicio interesante de ser capaz de resumir en, en siete ya veréis que yo un pequeñín mentira. ¿Eh? ...porque hay algunos que los duplico... ...los triplico dentro, de, dentro del mismo... ...pero bueno, oye... ...el programa Jimmy fue lo que me da la gana... ¿eh? Si me tenéis ...que en 17... ...si me da la gana 11, pues 11... ...entendísme... lo yo como quiero... ¿eh? No me, no me manda nadie... ...y una de las cosas guapas que tienen las radios libres... ¿eh? ...que puedo uno, uno decir lo que lo que da la gana... A cena que venga, vamos a... ...vamos a marco con la lista... Uy, que, que, que preste me falla esto de... de esto no lo oficio yo nunca. Una lista de 7 al 1, que qué guapo. Bueno, pues vamos, vamos a entamar. Vamos a entamar. Oye, los que mm, seguíais del concello, o incluso los que mm, sois de fuera del concello, pero ahora que te abierto podéis venir... Pues si queréis tomáis nota y venís y masificáis todos estos sitios más todavía de lo que, que tanta alguno de ellos. ¿Mm? Podéis tranquilamente, podéis tranquilamente, podéis tranquilamente tomar eh, nota de, del número 7. El número 7, eh, ya empiezo con la pequeña trampa que vos decían antes. El número 7 en realidad está dividido en, en varios. ¿no? Porque el número 7. yo dije venga pues cómo lo pongo de una manera que quede así muy radiofónica muy tal pues los caminos de Santiago al sopar super el concello sí la verdad que joder pues a mí personalmente die una de una de las cosas que más me me presta el concello sabéis que dijo dije lo muchas veces dije lo bien de veces que obvio de una ciudad que me presta, y entre lo que cabe, y que el motivo por que me presta y por lo fácil que escapar de ella, sí, es una ciudad por fortuna todavía de la que es muy fácil salir, no, no, no necesites tener un vehículo, ni necesites mayor mucho tiempo, ni no, no, Oye, que te furrulen un poco bien las piernas, eso sí, el, el corazón, los pulmones, y puedes salir rápidamente. Y una de las vías que puedes salir y, por camino de Santiago. No hubiera hecho andar varios caminos, hubiera hecho el punto de partida, de lo que llamen el camín primitivo que supuestamente hizo Alfonso II que fue Alfonso II el casto el primer supuesto pelegrín que fue a Compostela porque dixeron oye mira rey que encontramos aquí un puñado de huesos vamos a decir que son del apóstol Santiago, que te parece? ah coño, pues mira, vime de puta madre porque así cuando la historia sube la moral de la cristiandad que estaban aquella en guerra con los moros Tal, pues prestoso puede de ello está hombre así va, doy un poco más de ¿eh? de aquello a la, a la cosa y hombre, no sé mucho la historia pero supongo que agarraría el caballo o lo que fuera y, y tiro para allá entonces bueno pues ese camino entre Uvieu y Santiago de, de Compostela bueno pues y el que se conoce como Camín primitivo ¿eh? primitivo porque supuestamente fue fue el primero de todos El camión primitivo eh, sale de Ubiu y, y tira pela lo primero pela fastera de pela fastera sur del norte perdón eh, mierda no sur <ríe> del, de la sierra el naranco tira para pa contra el oeste sal pal pal del de para el de pal de les ragueres eh, el naranco bueno voy voy a decir después que que hay otra de les bueno un no adelanto pero y otra de les maravillas pero Ya vemos que la primera maravilla que de la que falo ya sal naranco y el la caminata, los paisajes por los que por los que atraviesa, por los que discurre el camín al sopaso perupiu en esa salida hacia hacia el oeste y una puta pasada, una puta pasada, calleharta, tranquilamente por ese camín y una gozada. El, el que tenga ganes no voy a decir cómo se llegan y tal, ni los detalles. Coño, para eso están les conches. las conches. Seguís los conches y ala. Y tú que tan al revés, y es lo único, ¿eh? El camino primitivo señalan al, al revés. Pero bueno, oye, joder, y todo pone un poco de ganas, ¿no? Con esto decía vos también que fue un poquiñín el un poquillo de trampa. porque el camino primitivo, que el, el camino de Santiago al al sopaso perucho, no comprende solo el, el camino primitivo. También ta, está eh, el que llaman el camino del Salvador, ¿eh? la ruta del Salvador, que ya era la que supuestamente hacían los peregrinos que llegaban al al camino francés, ¿eh? que llegaban que ven por Castilla, llegaban a León, Y decían joder, pues también, va, oye, yo que soy cristiano y tal, y por eso estoy haciendo esto, porque soy cristiano, va, no sé, dirá a ver a un, en la tumba de un apóstol <coughs> y no pasar a ver, oye, pues a Salvador Dubieu que y así y el jefe de la banda, digamos, el Jesucristo no deja de ser ahí el, el capo, ¿no? El capo del tema, pues oye, dirá a ver a un, a un sicario y no un, vivir al capo, Entonces antes de seguir también de, de la tumba del sicario, pues oye, atravesaban la, tiraba en para el norte, atravesaban la, la cordillera cantábrica y venía no en nuestro El camino de Santiago eh, del Salvador, en eh, el de escurrir por viejo, también lle prestosísimo, lle prestosísimo. Tiene un cacho ahí que, que bueno, pues lle... y era hasta hace unos años menos pestoso porque bajaba pela la carretera del padrón y tal pero bueno ahora teniendo en cuenta que que no es una mierda de tráfico por ese sitio o todos días por la autopista pues pues no es feo en absoluto además bueno pues la mitad de la mitad de la bajada del padrón la bajada si vienes de allá para acá subidas si vas de acá para allá la la para un sendero para un para un camino muy guapo y luego para subir desde desde el Leóniego hasta la Manzaneda y tal pues va por otro senderín y luego sí vuelvo a agarrar otro cacho de carretera por otros sitios por los que pasa un coche cada dos horas y va para Picullanza y luego vaya por otros carreteras por los que yo pienso que ni cada dos horas pasa el coche y métese para, pa cómo se llama Busti sitio? Casares o Morente, Ma, no sé, un valle un valle bastante guapo que está en el concello de Bueu y que y que parece es que estás en el desierto porque porque no se ve no se ve nada, pero allí no se ve una persona, no pasa un coche de casualidad. Y es muy muy prestoso, luego va a salir a, a la mancholla que no deja de ser un un de los poblinos alrededor de Ubiel que bueno pues que son prestosos O Ubiel lo que tiende prestoso y es lo que lo que está fuera lo que está fuera de la ciudad muy prestoso luego la ciudad que tiende guapo pues eso que puedes salir enseguida ese ese otro camino también yo muy prestoso también yo una gozada a pegar caminates perdí llenarás de empujes de que de que cuente esto para mí que no para mí que no va a hacer idea ahí y hay un un tercer un, un tercer camino que también que también toca Oviedo eh, y la conexión con el camino de la costa porque bueno supongo que, que todos esos de, de la de la banda de los Pelegrinos vendrían a, a ver al capo y de algunos tirarían pel cambio primitivo y algunos otros tirarían preferirían ir per la costa que ya si más más lleva aeru tal primitivo para su puta madre porque lleva todo subir baixar, montaña y tal para su puta madre y para mí pues todo me viene más que que si hubiera ido per pero fácilones como como el francés o como de la costa tal pero bueno tal camino de la costa también al so al al so paso por Ubiu A mí lo que más me presta de, del enlace con el camino de la costa y el pedazo que va, de, de, bueno, que rodea también, el, por supuesto, como no puede ser otra manera, el naranco, en este caso la, la parte oriental del, del naranco. Hay algunos eh, sitinos que son prestosísimos de, el, por ejemplo del tramo que va desde de Pollana para la zona de, del yugarín y que ya tira para. Para pa meterse para allanera, pues lle una gozada. ¿Cuál lle la pena? Eh, bueno, pues que o vas en domingo, eh, o está allí la, la cantera de, de Arcelor, del Yugarín, pues metiendo ruido, levantando polvo, cargándose el, el monte. En fin, oye, pues lle lo que hay, ¿no? El camín es muy guapo, pero pero en fin. Oye, eh. <risa> la industrialización y la modernización no, no se puede parar. ¿Eh? es el progreso, no se puede hacer nada y el progreso en el 6 eh, sí puse una que a ver, estallé muy bueno, yo pienso que la pondría la pondría cualquiera pero fue más gracia Por, por una serie de cosas tiene tiene unas cuantas unas cuantas anécdotas que, que bueno pues que fine que me, me preste a hablar de ella son las cascadas de huanga claro las cascaes de huanga bueno son un sitio muy guapo eh Oye, unos regatinos que hacen unas cascadas dentro del Concello de View y que son una cosa muy guapa son una cosa muy guapa la verdad la faena que llegué yo hay años que no voy porque llegue ahora tan petáis. o sea, pero cuando digo petaes, petaes hasta el culo, el pueblo en el pueblín del que se sale, San Andrés, San Andrés de, de Trubia, la frontera Allende con, con, con Santa Adriana, bueno, pues normalmente está de coches hasta arriba. yo acordarme a ver no voy a decir de guay y decir ah oh, yo descubríles yo porque estaba calleando y encontréles y dice ah oh, unos cascades no es mentira a ver yo encontréles gracias a internet eh, gracias a internet y a, un, y a un blog de estos de, de montaña de un paisano Eh, que, que yo un montañero y que mete muchas entraes de, de, oye, de ascensiones a montañas chungues y grandes y tal, pero, pero tampoco, no se corta un pelo, en eh, decir, si un día coyo y faigo un, una rutina pequeña que me da para pa, hacer pa, pa un raté y luego de ir a comer a casa, pues también la cuelgo. Y gracias al alcontré muchas, eh, muchas muy interesantes. Pero, pero una de ellas fue esta falaba de, de, de Escascáes que estaban ahí en, en San Andrés de Trubia, en el Concello de Viejo y que se llegaban en un momento no, no se tarda nada en llegar desde de, de, de la parada del autobús y bueno, pues ponía un sms es que digo, madre, que si más guapo, será verdad y entonces nada, pues fui yo para allá ya pues, os digo, del otro día bueno, no fue el otro día yo ya soy viejo, entonces ya me he el de tiempo sería, qué sé yo, hay 12 años o... o Oh, más bastantes bastantes más igual bueno igual ¿no? <ríe> fue fue mucho y sí, la verdad que es un sitio muy guapo y, y otra anécdota otra efeméride, otra otra acordanza que me traen las casquillas de Huangai y que fue oye pues que me, me preste me preste a hablar de ellas aquí y que fue la primera ruta ¿eh? De montaña que convocó el, el grupo de la radio no, sos, bueno, no, no sé cuántos años existiría en el grupo de montaña ramón mercader pero la la su so primer la su so primer eh, salida cuidado que fue en el año 2010 sí, en el 2010 eh, fue precisamente a las cascaes de Huanga una ruta que suponía 7 kilómetros en, en total el autobús hasta ...San Andrés de Trubia... ...subir hasta las cascadas, que hay un momento... ...y luego, bueno, pues hacer otra... ...otra otra ruta por ahí pero, pero el lladero y tal... ...que salía... ...bueno, al final salías a, a las cuestas de, de Trubia... ...y bajabas a Trubia otra vez... ...y jarrabes otra vez el autobús... ...7 kilómetros de nada... ...oye, ¿queréis creer que echamos 7 horas? <ríe> ...oye, la de cosas guapas que hicimos después... ...eso fue como, como el calentamiento... ¿eh? con el calentamiento y ya se ya se percibió ahí lo más importante del grupo de montaña Ramón Mercader por un, una una cosa muy importante coño de pela montaña pero pero otra cosa extremadamente importante y que siempre fue la nuestra seña de identidad tienen les les charres interesantísimas llegaba un momento en que podías decir la montaña el senderismo y una excusa para juntarnos un montón de gente que teníamos la verdad que unos discursos interesantísimos desgraciadamente entre entre Facebook y WhatsApp y más movides el grupo de montaña Ramón Mercader morrió, pero bueno oye eh, existió mientras unos cuantos años y, y pasámoslo muy bien y arrancó viendo, eh, en, en un salir del Concello de Ubiu ¿Mm? fuimos a las quejas de huanga vamos con el número 5 número 5 otro sitio eh, también lógicamente en los extremos en la llinde del, del concello este y uno que la primera vez que lo vi también me selló con esta radio a ver la mayoría de los eventos de la mi vida lógicamente tan tan me hasta a esta radio pues en muchos años ¿eh? salí yo en bicicleta compré yo una bicicleta estaba yo todo orgulloso de mi bicicleta tenía yo todavía cuerpo de andar en bicicleta luego tuve lo de ¿eh? agarré, agarré mucho mucho cuerpo perdílo otra vez ahora, ahora ponerme una bicicleta y muerro pero bueno oye en aquel momento andaba andaba, andaba anduve mucho en bicicleta Y una de las primeras veces que, que salí en bicicleta, sí, en serio, una, una ruta grande, fue con, con un collacio de, de la radio. Bueno, de aquella ya éramos... Sí, bueno, no nos, no nos conocimos en la radio, pero, pero hicimos mucha radio juntos. Pues, joder, mi amigo El, el Trovador. Y, y El Trovador, aquel día... ...bueno, pues metemos una caña... metemos una caña tremenda, eh... ...hostia, que si subir perequí... ...que si vas a eh, pasar perellé... ...bueno, bueno, bueno, tremendo... ...y ya cuando estaba... ...cuando estaba fecha una yacería... ...y ya decía, joder, vamos por viejo, tío... ...que, que no un poco más... Y yo, me vamos a ir perequí, por este sitio... ...que sé yo, que ya verás, que ya prestoso su... ...me bajó con ...no es un escuestes es que, que yo cagaba... en todo y tal... Pero, ...pero gracias a eso, ese día... conocí un sitio muy prestoso, un un valle, un valle alto, un en en las alturas, pero entre unos entre unos cuantos piquinos que lle el valle de Siones, un de tal y de, de Siones. Un sitio encantador, encantador que tampoco también te cuesta creer que te que te nubieu. Tan nubieu, sí, pero bueno, lindando co, con con el concello de Santa Adriano ya con casi con con con con esa esa avanzadilla de de a través del Aramo que que casi que casi que toca que casi que toca con Ubiu pues está muy cerquita muy cerquita de esto y como y el el sitio de Ubiu más cercano siquiera al al Aramo y home, teniendo en cuenta la mi fascinación casi religiosa por la montaña del Aramo como pa, ¿eh? como para dejar de hablar de este sitio tan tan prestoso de, de Siones. Hombre, luego aparte también tiene la cosa romántica de que. bueno, y esto también tiene una, una anécdota guapa. Eh, una anécdota guapa en la que además interviene José Luis, cuesta bien pronunciarlo. Eh, no, ¿cómo se llama? Hombre, no, coño. Sí. José Luis García Arias. Eso. José Luis García Arias. que fue bueno, pues, presidente de la, de la Academia de la lengua y que bueno, publicó muchos libros tocantes a temas de filología de lingüística asturiana y demás y uno bastante famoso y el de el, el porqué de los nombres de los pueblos de Asturias pienso que ya era, era el título bueno, un ensayo sobre toponimia la verdad que bueno, un estudio sessudo tremendo Vale, tenía un, un ligero problema Que después, bueno, pues tuve la ocasión de, de ayer a otros expertos también en filología En lingüística que también Y, eh, y achacaban el, el, el mismo el problema Que yo era muy, ya muy tendente A querer eh, de explicar todos los nombres Siempre que pueda eh, Como una derivación de, de, de latín Bueno, pues en el caso de, de Siones, yo muy curioso, porque poneste bueno, ayer eh, como él le explica el topónimo de Siones, la etimología y fala que si un propietario romano de nombre Johannes o algo por el estilo y tal, y entonces ahí vino, yo, me, mmm, yo de aquella, cuando, cuando conocí Siones, encima ya en un tiempo que ya era bastante friki de... De todo el tema, yo que sé, de los templarios y de los y aquellas movides ...y por eso sabía que Europa está llena de, de pueblos que se llamen Sion... ¿eh? ...Sion, Siones... ¿Por qué? Porque muchos cruzados, cuando volvían de de la su so, so guerra, de la so cruzada... bueno pues deciden ostia pues vamos a vamos a fundar aquí un sitio y vamos a poner el nombre de aquel sitio al que quisimos llegar a Sión a Jerusalén vamos a llamarlo Sina yo me entre que que el Sión es de Nubio pues joder pues oye en un tiempo qué tener un origen diferente a los demás que está cerca del mon que también tiene la, la, la, la sol yendo templar eh, la de mi madre y, y, y básicamente porque me daba la gana a mí pues para misiones y, y de xión. y tiene que ver co, con los cruzados y con los templarios a la y por cierto y es un sitio muy guapo que si podéis ir a eh, si podéis ir a conocerlo pues coño no de si se dir o pues si sí, de lo que luego ya no se desciende Bueno, y hasta ahora, hasta ahora, falé, falé básicamente de montañas, ¿eh? De montañas. Bueno, pues vamos a, a cambiar el tercio y ahora voy a hablar de ríos. ¿Por qué? Porque, coño, pues los ríos, bueno, ¿y por qué digo yo que falé de montañas y no falé de ninguna montaña? No, no la de ninguna montaña, bueno, de la de la sierra de Huanga, si quieres, en, en, en todo caso, que estaba ahí en el, en el número 6 es que es de Juanga, que están en, en la sierra. Pero pero aparte de esto, no sé, porque lo otro que dije fue el camino de Santiago, que hay un camino y el Valle de Siones, que hay un valle, porque coño falé de montañas, ¿es qué sé yo. Bueno, pero lo, lo que sí es verdad, llega ahora voy a hablar de ríos. ¿eh? Voy a hablar de ríos. ¿Cuáles son los dos ríos fundamentales que que pasen por el Concello de Urbio? Hombre, pues el fundamental yo pienso que es el Nora, el río Nora que es el que además bueno pues fue frontera pel este con el Concello de Siero, fue frontera pel norte con el Concello de, de Llanera y fue frontera pel oeste con el Concello de, de Les Regueres, y el nora pues bueno yo no sé el nora tiempo a mí joder no sé y no viene de ningún sitio es ¿eh? sencillamente el nora no sé a mí paz me que hay un, que hay un río que tiene que tiene un talgo no sé qué yo qué sé yo que yo no sé una aparte de tener un, un olor bastante apestoso porque el provee el provee traviesa sitios donde y he eche mierda de, de, bueno bueno El polígono de, de, de este, ¿cómo se llama? Joder, el que está haciendo para pa yugones, Puente Nora, el polígono Puente Nora, aquí da nombre, ¿eh? el da nombre al polígono, y el polígono lo que da es mierda, ¿eh? básicamente, el well, perellí, madre del amor hermoso, como huel. Well. está ah, sí, la estación de depuración de aguas residuales, eh, allí queda también un, un, aroma, eh, un aroma prestosón. Pero luego sigue, sigue, y, y bueno, pues mh, traviesa Faetolallende del norte, eh, el, al norte de Naranjo, del eh, Faetolallende con la parte de Llanera. Y luego viene un tramo, un tramo que, eh, bueno, pues para mí es prestosísimo. y dices, ah, sí me lo sé, si sí me lo sé seguro que son los meandros del Nora pues nada joder tanto rollo con los meandros del Nora y sí, también los meandros del Nora pero esto llega a un sitio mucho más prestoso para mí que los meandros del Nora y esto es la parte que, que discurre todo el camino que discurre eh, a la orilla del Nora entre Puente Gallegos y Brañes a mí préstame la de Dios Préstamela de Dios. Hay una cosa que me encanta, que llegue uno de los pocos sitios, en Asturias, donde en algunos tramos puedo bueno, pues, ver hasta una distancia bastante considerable y no ver absolutamente ningún rastro de civilización. y una chorrada porque bello, que es, es unos de metros por adelante si eres un sitio y ya ves que si un poste de la luz que si pero bueno hay algunos sitios los que mires lo único que ves y el río y la lladera de, de enfrente llena de árboles y, sin, solo árboles y árboles y más árboles vale que muchos son no y pinos buena mierda joder no me jodáis el romanticismo que yo un tramo muy muy guapo el de el del el del nora al sopasu el oeste haciendo yende pel la zona oeste de Ubiu y otro sitio al que bueno pues si queréis ir vais si, a poderse yo no recomiendo que vayáis no yo quiero que quede nada más para mí yo no quiero que vayáis ninguno quiero que, que quede nada más para mí que como mucho que vayan nada más los los que oye los que desbrocen el camino y lo tienen habilitado para que pueda pasar yo ¿eh? Yo y la gente a la que yo lleve, para que digan... Oye, vaya a sitios más guapos, que, eh, que conoce el anedónico, qué guay. Nada más eso. Por cierto, voy a, eh, voy a hacer trampa otra vez. Voy a hacer trampa otra vez, porque esto, a ver, llena más una, una cosa. ¿eh? Los ríos al, al, al sopas pero peruvío, no, pero no llena más el río Nora. otro río muy importante que llega bueno pues importante para a nivel de Asturias pero que también pasa Perúbio llega el Narón el Narón y, y al sorpasso Peruvio, el Narón también pasa hay un, un tramo que, que a mí me gusta mucho eh, por qué no sé pero me gusta mucho y el lo que llamen la la Vega de la Vega del Narón precisamente Que seguramente muchas veces en Asturias que se llama la Vega el Narón, pero bueno, la que pasa pe, peruvio de, de, de Caces hasta Trubia, pues bueno, a mí préstame la de Dios. Hay un caminín allí, una carreterina que, da, que va a la vera del, del río todo el rato, y bueno, pues que lleve tramo de compartido con en, tráfico rodado y peatones. Supuestamente, la, la preferencia tiene el, el, el peatón. no sé yo si será verdad bueno yo nunca tuve el más mínimo problema por ahí y una zona también muy guapa también oye, pues ahí el río al río no huelo aunque viene de, viene de, viene <ríe> pasar por la por la térmica de Soturribera y echen todo tipo de, de mierda pues yo qué sé que si sí, restos de anticongelante que si sí, vale también para enfriar turbines que si sí, bueno yo qué sé mía humedad mía humedad Pero ese pedacín, pues, yo muy guapo, ¿eh? No huele, bueno, cuando vas llegando a, a, a Trubia sí que huele porque, bueno, te llega la, la química en Nalón, entonces huele a metano y, bueno, y es tremendo y tal. Pero, bueno, oye, tampoco vamos a pedir milagros, coño, hay otros ríos en Asturias que, que no huelen, pero, pero los duvio joder, huelen, son muy guapos, pero huelen. Hay que hacer estos caminates al lado de, de los ríos Nora y Nalón, Bueno, pues, pues unos tapones para la nariz o, o de alguna cosa así. Oye, en el, en el número 3 ¿eh? eh, vamos a empezar a hablar de montañas de verdad. ¿eh? Vamos a, a tirar otra vez para. ...una parte que ya tuvimos... ...porque bueno, pues el... ...el, el de Santiago... ...del de Salvador, que pues decía... Ese que, ...que venían los de la banda Los peregrinos a, ...a ver al Capu... Eh, ...transcurre en buena parte de Elpe, la parroquia... De, ...del Juniego... ...de Juniego... ...y este sitio del que voy a vos, ...pues está también allí... vais a ver que no va a ser la última vez... ...esta, esta tarde noche... ...que sale a relucir la parroquia... ...la parroquia de Olloniago... ...la parroquia de Olloniago... ...y un sitio muy presto... ...ya la semana pasada... falle mucho de ella... ...y en este caso de lo que voy a hablar... ...concretamente... ...y de una aldea... De una aldea que está... ...que está en esa parroquia... haciendo el yende con... ...con Mieres y con... ...y con la ribera ...con el concello de Rivera... ...y esa aldea en cuestión... ...llámase... ...llande llena... Ya la semana pasada, bueno, pues tuve oportunidad de decir por qué para mí tenía un romanticismo especial el, el, el, el sitio es y esa aldea y todos los caminos que, que llegan a ella, que salen de ella. Eh, sí, y, y, y además, si bien lo tienen de ahí muchos años... este este año estoy gracias a este confinamiento perimetral del Sierra de Buéu, bueno, pues tuve la oportunidad de conocer lo que lleva la, la sierra de en la que se enclava la sierra de del la parte alta de la Sierra del Llagos. Un sitio prestoso, a lo mayor no más guapo ni más feo que otros que otros de Asturias, pero ese sí, absolutamente desierto, totalmente desierto, no vi a ver nada más subí dos veces dos veces mientras mientras este este confinamiento y no me crucé con nadie ni en una vez ni en la otra con absolutamente nadie eh, un sitio puesto así bueno más me he me cruzado con unos, unos pocos caballos un sitio preciosísimo, ya os digo llegas a un sitio a más que, que bueno, dices tú, ¿cómo puede ser posible que no haya salidas? Y hasta parece que está construida la, la casa de un camino, no sé un sitio realmente muy guapo está allí arriba y, y bueno ves toda la ciudad de Uvieu, ves wow, el naranco bueno, muchos otros sitios también se ven todas estas cosas, pero pero este concretamente preciosamente mucho no me decimos cómo llegar, ¿eh? no me decís pues cómo llegar, porque aquí sí que no quiero que vayáis no había nadie llegué yo de puta casualidad porque tampoco sabía que se podía subir ahí arriba y, y ya está y si queréis ir vais vais conmigo pero pero no, yo no voy a explicaros cómo se va coño ya de, vale, de llena y fácil llegar poneslo en el mapa y al cuantres ¿eh? Y es fácil llegar, a ver, llegaréis y dices, joder, vaya mierda, el anedónico que nos dice, que vengamos, esto, y un polvo como otro cualquiera. No, no, y como otro cualquiera, y muy guapo. Y, por cierto, ya me he puesto si es allí la carreterina que lleva de llena de llena a Sodín, y más guapo tuya. Pero a la Sierra de Arellagos, y en un bosigo por donde se os sube, ala, eso vosotros. Bueno, y esto ya va va terminando, va avanzando... ...ya estamos en el número 2 ...el número 2 ...y el número dos hay un sitio del que... ...a ver, <ríe> ya falé la semana pasada también... ...también está en, el, en la misma parroquia... ...también está en el yo niego, no yo niego... Eh, ...y son, en este caso... ...bueno, el que les conozca puede decir... ...¿cómo puedes decir que eso y una fermosura... ...que y una maravilla?... ...bueno, pues porque a mí me gusta... ¿Mm? ...estoy hablando de las de ruinas de la industria minera de, de la parroquia del Concello, porque las únicas les mines de la única actividad minera que existió en el Concello de Ubieu fue en la parroquia de, de liuniego concretamente quitando todos los chamizos todas las explotaciones ahí mínimes casi en superficie que había Pelos montes por la Sierra de Falleo, por la Sierra de Fresnosa el único pozo ellos sepa que que se abrió como tal fue el, el Pozo San José eh, popularmente conocido yo por lo menos siempre lo conocí como el Pozo San Frechoso. Eh, llegues allí y es eh, una verdadera gozada allí ves, llegues atravesando esos eh, vas por carreteras sí pero atravesando esos, esos bosques que hacen casi bosques encantados pues a, a los nuevos que son una una gozada de sitio y llegues y ves aquello ves aquellas ruinas sí vale ya no de que si pintajes que si basura que si que si escombros da lo mismo para mí yo un sitio un mágico el fecho de llegar a ese sitio abandonado que que en salía nada más llegada pero el sitio que tú viniste rodeado de de esos montes llenos de castaños de de yo que queréis que os diga préstame mucho y gracias ¿eh? gracias a lo que conocí ya no ¿eh? ya no aquella otra vez de la que vos hablabas sino este este mismo fin de semana conocí los restos, las ruines de, de, de, del Valle de Alliau ¿eh? también la misma parroquia también pero en el valle no del regato de, de San Frechoso sino del regato del Falleu que está pegado está ¿eh? pegado ¿Eh? Y hay también un, un, un bosque espeso, un bosque espeso de, de, de variedades, de, de árboles autóctonos. ¿Eh? Tampoco yo, tampoco viejo, nuevo, nuevo, les, los estériles de carbón, estériles ni hostias. Vaya como, vaya como crea la vegetación ¿eh? cuando, cuando está abandonado. Y allí están los restos del de, de estolbes, construcciones enormes, de, de, de Dormeón, que casi. Podrías decir, oh, los extraterrestres. Llegan para allá los del Canal de Historia y dicen que son los extraterrestres, seguro. Pero sí, veis una construcción enorme, una, una tolva de hormigón enorme, pero rodeada ¿eh? de, de, de vegetación de los árboles, de los castaños, de, de, de, de, de, de los carvallos creciendo en el medio de ella. Mira ahí, una verdadera maravilla. Eso sí, un sitio al que me daba un poco de yuyu solo Me que con la mar cuando fui este, este fin de semana. Madre de Dios, estaba petado, estaba petado. Hasta, hasta me, me crucé con una señora que venía con un montón de, de, de niños pequeños por un, un camino que yo decía siempre, digo, joder, pues mete siempre ese camino. Lo que pasa es que interpaba ese el bosque y a mí solo dame un poco rollo que no un haber nadie. Madre de Dios, la cantidad de gente que crucé. Tremendo. convertirás en un camín popular aquello con lo petao que estaba nada no creo no creo no creo en absoluto porque madre madre de las morros ahora que ya está la cosa abierta y que ya van a poder decir bueno para qué principo no nada de bares tampoco bueno pues a lo mayor todavía este fin de semana todavía todavía hay gente pero allí oye pero vale la pena porque es muy guapo joder o por lo menos a mí me gusta ...que es muy mágico... ...sobre todo muy mágico... ...bueno... ...y con la... ...viajada... <coughs> ...llegamos al... ...al número uno... ...eh... Hombre, vosotros... ...que me conocéis... ¿eh? ...que ya sentisteis... ...anedonia... ...más veces... ...cuál puede ser el sitio... ...eh... ...que... Dentro del Concello, dubieu, el anedónico miserable considera un puto paraíso? ¿Cuál ye ese sitio que el anedónico miserable dice que ye la montaña infinita? Porque cada vez que se visita encuentra de algo, de alguna cosa nueva. no me vais a decir que no que no lo adivinaste ya. La cuesta, la sierra, el naranco. El Naranco y un sitio prestosísimo. El Naranco y una maravilla. el Naranco y una verdadera gozada. En Arancos sí que tiene un ciento de requechos que, que, que, madre de Dios, son una puta gozada para él. La cantera abandonada de, de, del yugarín, ¿eh? que los que ayer es Cementerio de Animales, de, de Stephen King diréis, madre de Dios, esto oye talmente como, como está descrito Cementerio de Animales. la cueva del agua, la cueva del agua allá arriba en el boquerón de Brañes que, que madre de dios te metida ahí en un bosque que según vasca leyendo por ese bosque dices, ay madre, ¿donde estoy? ¿donde estoy? es imposible que te tan tan cerca de la ciudad Oye, eh, este camino del de, de, de, de, de Nora que vos decían antes no deja de estar en el naranco también Hombre, y, y a ver, el, el Camino de Santiago, eh, el Primitivo, según Saldo bien pues también sale pelnaranco. El, el y Peña Llampalla, Peña Llampalla, una de, la, de las cumbres del naranco, no sé si ya la, la de menos altura. ¿eh? No es alta, no es alta para nada, allí la, la cumbre más occidental. ¿Les viste desde ahí arriba? Parecen que está totalmente en alta montaña. En alta montaña y qué sé yo qué altura qué altura tiene eso ¿500 y pico joder y es posible que haya que haya bosques en el concejo de Ubió claro que hay bosques en el concejo de Ubió muchos muchos Están esos bosques que están alrededor de, de las ruinas del de, de Loniego. Sí hombre, me sí, claro que sí. Pero lleguen en Naranco hay unos bosques preciosos, tal bosque de, de, donde está la cova al agua. Pero lleguen tal bosque de Asuyan, el bosque de Asuyan en, en la cara norte. Y es guapo como ellos solo. Pues queda su llanpeña, el la cueva al agua, la cantera abandonada del yugarín, eh, bueno, las construcciones del monche de Naranco, los refugios, el, el cuartel carlista que, que desenterrona cara norte, una, una verdadera gozada todo ello, sí de verdad que, que quedó que verdaderamente, verdaderamente alucinado con, con todas esas cosas. Vamos que no veo, hay, hay cosas que, ¿eh? que ver, ¿no? Y hay cosas para pa entretenerse. Hay, hay muchos sitios a los que ir. Ahora sí, ya os digo, no vayáis, coño, no me estropeéis las la siete las siete maravillas de, de la ciudad, ¿eh? No les estropeéis, ma, masificándome les y, y la de mi madre. <risa> Turnin' out that boogaloo, Get you up and I guess you out But how long can you keep it up Give me Honda, give me Sonic, So cheap and real fun. Oh, Swing, you need you, nose, Not get it anywhere Don't you ever stop, long enough to start Take your car, out of that gear Don't you ever stop, long enough to start Get your car, out of that gear Call the Mox, a fire at Ingles Came to the ticket at the 7-11 Mops was stiff, but he had sense Ingles linen, this unnecessary bits What do we got? Yeah What do we got? Yeah What do we got? Magnificence! What do we got? The king and the happen went to the park to check on the game But they was murdered by the other team they Went on to win 50 mil You can be true, you can be false You'll be given the same reward Socrates and Millhouse House Both went the same way through the kitchen Plato the Greek or tip Who's more famous to the billion millions? Bruce cleaner sucks up burgee no! bye bye Bueno, chavales, pues nada, que ya se terminó, ¿eh? Ya se terminó esta semana. Eh, pues todos estos que os de las siete maravillas de Viu, no vayáis, no vayáis. A ver, ya sabéis que yo soy un mentiroso, que tengo el gusto en el puto culo, y esos sitios son todos una mierda. No vayáis, coña, no me falta ninguna que vayáis. que debos tranquilamente en casino, di otros sitios, di a los picos de Europa, di, di al Aladamo, di a, no sé, ¿eh? vía donde queráis, pero con cuidadín ¿eh? con cuidadín y sobre todo vayáis donde vayáis que no vos coñan, no dechéis que vos collan, ¿vale? venga vecinos patos venga, está yo aquí a la vida, que todo lo que te han contado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 Yo no te no, no no, no no, no no, no no